lo vamos a hacer Fernando Reda vamos a tirar de la manta hablando de los cinco de Cambridge o del cuarto de Cambridge No, vamos a tirar de la manta eh, de, de, de, en el Amazonas. ¿Ah, sí? Sí. En el Amazonas. De un nativo que hoy le han a, asesinado a, al pobre. Os voy, voy a contar una historia, <risa> <risa> contar, eh, una historia que eh, eh, sobre el, el, un asesinato bueno, en el Amazonas. Eh, pero es que hay muchos árboles también ¿sabes? <risa> que en Caprich. El año pasado, Jorginho Guajajara... Uno de los indígenas responsables del mantenimiento de la selva Areiva Boya, en Brasil, con 413.000 hectáreas y 14.000 personas viviendo, salió a pasear y tiempo después le encontraron muerto en el agua. La policía dice que investigó el hecho y diagnosticaron que estando solo se ahogó, algo menos que imposible. Fue uno de los 20 líderes indígenas asesinados en 2018, mientras que en 2017 lo fueron aún más. 57. Hace pocas semanas, su familiar Paulo Paulino Guajajara, conocido como Lobo Feroz, uno de los llamados guardianes del bosque, cuyo trabajo consiste en vigilar la zona y denunciar las invasiones ilegales de la selva, una actividad por cierto considerada de máximo riesgo, se fue de caza con un familiar y al pasar por una laguna se pararon para beber y llenar sus cantimploras. En ese momento fueron sorprendidos por varios hombres que sin mediar palabra les dispararon. La Hercio, el familiar guajajara, consiguió huir con dos heridas de bala, dejando atrás muerto a Paulo. Poco más se sabe del último asesinato de un indígena en el Amazonas brasileño. Su comunidad está convencida de que los pistoleros eran cazadores o madereros, que odian a aquella comunidad que les pone tantas trabas para disfrutar de la selva como a ellos les gusta. No están dispuestos a respetar que esas tierras no están hechas para sus negocios. Y, por supuesto, odian a los llamados guardianes del Amazonas. Paulo dedicó su existencia a guardar la selva, a cuidar de su pueblo, a protegerlos de los depredadores que quieren acabar con ella. Se sabía en peligro. Era objetivo de esos asesinos que quieren intimidar para que abandonen la zona. Incluso había pedido entrar en el programa de derechos humanos para proteger su seguridad personal. Al igual que con Jorgiño, las autoridades han mostrado su repulsa por el vil asesinato y han prometido investigarlo. No escatimaremos esfuerzos, ha dicho el ministro de Justicia, para llevar a los responsables de este grave crimen ante la justicia. En la comunidad indígena no le creen. ¿Por qué? La respuesta está en la política del gobierno del presidente Bolsonaro, que se contradice con esa declaración. El mandatario brasileño pretende... ...explotar aquellas tierras... ...no desea defender su existencia... ...tal y como hoy están... ...un argumento... ...en apoyo de los que muchas empresas desean... ...que es hacer negocios... ...en esa selva... ...llevan años impulsando... ...pagando y protegiendo a los asesinos de indígenas... ...intentándose hacerles la vida imposible... ...para que se vayan y dejen de tocar las narices... ...defendiendo la selva... ...ahora además se sienten legitimados por Bolsonaro. Los indígenas seguirán cayendo, ya sea a tiros o ahogándose solos en las lagunas. Pero eso no quita ni un ápice de valor a su causa justa. Los que tendrían que hacer solo mirar son los madereros y demás fauna. Tirando de la manta en el amazonas esta noche con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Una... Gracias. Hasta un abrazo, mal. chao. Venga,